Ese corazón que no es como un archivo en un cajón, está en la calle y vive siempre, ese es el hip hop y no tiene stop para sacar la voz de los jóvenes que están dispuestos a no seguir esa orden que dice la sociedad que seamos todos iguales, sin embargo hacemos rap amargos sobre intumentales s r y sacamos y nos dejamos llevar a la hora de volar y crear rap con total libertad, de eso se trata hermano y no de plata, sino importante es que el hip hop y no solo que la ropa sea barata o cara así、si、la vestimenta No es todo lo que importa. También e s la rima que se saca por la boca. Ser buena persona y reaccionar entre el sistema. Ja, ja. Así las cosas no nos condicionan. Y sacamos afuera toda esa rabia. Y sabemos conectar toda esa palabra. Lo importante es que el mensaje sea del alma. Y poder hablar sincero como si uno charlara a la cara. Nada más no tener l e miedo al micrófono. Y sacar para sacar esos telarañas de, de los oídos. Que no quieren escuchar las verdades que vienen de todas esas periferias. Feria en todas esas ciudades y a rayar l o paredones y que se cuenten las cosas que nos callan esos presidentes. Mientras tanto, nosotros del lado de esta gente que venimos conteniendo esta rima entre dientes. Wilson, la invitación hecha el viernes a las 8 de la tarde, improvisación pura, lo que escuchaste recién, ¿eh? recién estaba, tac, tac, le tiraron la pista y esto también es de lo que se aprende el día viernes. Invitación abierta a taller a las 4 de la tarde en la Junta Vecinal del Barrio Santa Clara. Wilson, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre.